Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Hamim. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso, Hamim. Tanzilum min ar-Rahman ar-Rahim. Este Corán es una revelación del Clemente, el Misericordioso. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Este es un libro cuyas leyes han sido explicadas con detalle. Un Corán en clara lengua árabe para gentes con conocimiento. Bashiran wa nadiran Fa a'rad a'thar hum Fa hum la yasma'un Que anuncia buenas noticias a los creyentes Y advierte del castigo de Allah A quienes rechazan la fe Y, sin embargo La mayoría de los hombres se alejan de él Pues no quieren oír la verdad وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ Wa fi azaanina wa qurun wa min baynina wa baynika hijab faa'mal inna naa'imuloon Y te dicen los idólatras Oh Muhammad nuestros corazones están cerrados a lo que nos invitas y nuestros oídos están taponados y entre tú y nosotros hay una barrera y no podemos responder a tu llamada actúa pues según tu religión que nosotros actuaremos según la nuestra Qul inna ma ana basarun mithlukum yuha alaia annama ilahuukum ilahuun wahid Yuha iliya annama ilahuqum ilahuun wahidun fastaqimu ilayhi wastaghfiru wa waylun lil mushrikin Respondeles No soy mas que un hombre como ustedes que ha recibido la revelación de que su Dios es un Dios único. Sigan, pues, el camino recto que conduce a él y pídanle perdón por sus pecados. Y ay de los idólatras, alladhina la yu'tun az-zakata wa hum bil-akhiratihim kafirun. Esos que no entregan el zakat y no creen en la otra vida Ennallazina amanu wa amilussolihati lahum ajrun ghair mamnun Ciertamente quienes creen y obran con rectitud tendrán una recompensa sin fin Qul a innakum latakfuruna bil ladhi khalaqa al arda fi yawmaini watajajaluna lahu andada zalika rabbul ala meen Dile a los idólatras, oh Muhammad En verdad, no creen en quien creó la tierra en dos días y adoran ¿Fuera de él, falsas divinidades con quienes se lo equiparan? Y no obstante, él es el Señor de toda la creación. Y le da a la creación de él, y le da a la creación de él, y le da a la creación de él waqaddera fiha akwataha fi arbaati aiyamin sawa al-lis-sa-ilin. Y dispuso sobre la tierra firmes montañas que se elevan sobre ella, y la bendijo. Y asignó el sustento para sus criaturas en otros dos días. Todo ello, la creación de la Tierra y sus recursos, tuvo lugar en cuatro días de igual duración. Para información de quienes preguntan al respecto. Y después de la <risa> Tierra, la Tierra y sus recursos tuvieron lugar en cuatro días de igual duración. Faqala laha wa lil-ardi tiya ta'an aw karha. Qalat ataina ta'in. Después se dirigió al cielo que entonces era humo y le dijo a él y a la tierra Vengan a mí de buen grado o por la fuerza. Dijeron Venimos a ti obedientes. Fa qadahu sabaa samawaatin fi yawmayni wa awha fi kulli samaa'in amraha wa zayyana as-samaa'a ad-dunyaa bi masaabihi wa hifzaa Dalica taqdirul azizil alim Entonces configuró 7 cielos perfectos en 2 días e inspiró a cada uno de ellos su función y embelleció al cielo de este mundo con luces, estrellas e hizo que sirviera de protección Esta es la obra de Allah el poderoso el omnisciente fa in a'radu fa qul an dharatukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud y si se alejan de la fe diles oh muhammad le sea advertido de un castigo como el que sufrieron los pueblos de ad y de samud اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء رب la anzal malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun Cuando sucesivos mensajeros se presentaron ante ellos llamándolos a adorar solamente a Allah contestaron Si nuestro Señor hubiese querido nos habría enviado ángeles y no seres humanos como mensajeros en verdad no creemos en el mensaje que les ha sido revelado y no creemos en el mensaje y no creemos en el mensaje que les ha sido revelado Awalam yaraw anna Allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwatan wa kanu biayatina yajhadun En cuanto al pueblo de Ad se llenaron de soberbia en la tierra sin razón alguna y dijeron Quién es más fuerte que nosotros Acaso no veían que Allah ¿Quién los creó, era más fuerte y poderoso que ellos? Y sin embargo, negaron nuestras pruebas y milagros. Y nos enviamos a ellos la sangre de la vida en los días de la vida. Wala azabu al akhirati ahza wa hum la yun sarun Y enviamos sobre ellos un gélido viento destructor durante varios días asiagos para ellos Para que sufrieran un castigo denigrante en esta vida Mas el castigo que les espera en la otra será aún más denigrante Y no serán auxiliados Wa amma Thamud fa hadaynāhum fastahabbu al-amā 'ala al-hudā fa akhadhat-hum ṣā'iqatu al-'adhābi hunn bi mā kānū yaksibūn y fueron alcanzados por un castigo humillante por lo que realizaron. Wanajjaina alladheena amanu wa kanu yattaqun. Y salvamos a los creyentes que tenían temor de Allah. Wa yawma yuhsharu a'da'u Allahil innari fa hum yuz'uun. Y recuerda, oh Muhammad, el día en que los enemigos de Allah, los idólatras y quienes rechazan la verdad, serán conducidos al fuego. Hasta cuando los enemigos de Allah, los idólatras y quienes rechazan la verdad, serán conducidos al fuego. Cuando lleguen a él, sus oídos, sus ojos y su piel, atestiguarán en contra de ellos mismos, explicando lo que hicieron. Y dijeron a sus espacios, por lo que se ha perdido por nosotros, dijeron, Dios nos ha perdido todo lo que se ha perdido wa huwa khalaqakum awwala marra wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un i preguntarán a la piel por qué has atestiguado contra nosotros la piel de cada uno de ellos dirá allah quien hace hablar a todas las cosas ha hecho que habláramos él es quien los creó a ustedes la vez primera y a él es su retorno وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم Walakin zonantum anna allaha laa ya'lamu kathiran min ma ta'amalun. No se ocultaban cuando pecaban para que su oído, su vista y su piel no testificaran en su contra. Y pensaban que Allah no sabía muchas de las cosas que hacían wa thalikum zannukumul lazi zanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al khasirin y lo que pensaron sobre su señor los ha llevado a su destrucción y los han convertido en perdedores Fa in yṣbirū fa-n-nāru maswa-l-lahum wa in yastaʿtibū fa-mā hum min al-muʿtabīn Tanto si soportan con paciencia al fuego como si no Esa será su morada eterna Y si pidiesen regresar a la tierra para obrar rectamente no serían escuchados ni sus excusas aceptadas <tose> wa haqqa alayhimu al qawlu fi umamin qad khalat min qablihim min al jinn wal insi innahum kanu khasirin y les asignamos compañeros inseparables durante la vida terrenal que les hacían ver buenas sus malas acciones pasadas y futuras. Y así se cumplió sobre ellos lo que Allah decretó sobre comunidades de yin y de hombres anteriores a ellos. Todos fueron perdedores. Y dice que los que confiaran no se escuchan por este Corán y el que se deshidraten, y quienes rechazaban la verdad se decían entre ellos no escuchen ese corán y entorpezcan su recitación para que puedan triunfar fa lanudhiqa alladheena kafaroo adhaban shadidan wa lanajziyannahum aswa alladheekaanu ya'maloon Y, ciertamente, haremos que quienes rechazan la verdad sufran un castigo severo y los castigaremos según sus peores acciones. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاءا bima kanu biayatina yajhadun Esa sera la recompensa de los enemigos de Allah el fuego allí moraran eternamente como castigo por haber negado nuestras alejas Wa qala allatheena kafaroo Rabbana arinal ladheena adhallana minal jinn wal insina ja'alhum tahta aqdamina liyakunaa minal asfaleen I quienes rechazaban la verdad dirán cuando se hallen en el fuego Señor muéstranos a quienes nos extraviaron de entre los gine y los hombres para que estén bajo nuestros pies humillados y recibiendo un castigo peor que el nuestro en lo más profundo del infierno in mm. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا Tatenazzalu alayhimul malayikatu al la tahafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tuadun. Ciertamente, quienes digan nuestro señor es Allah, y se mantengan firmes en la religión siguiendo los mandatos de Allah. En el momento de su muerte, descenderán sobre ellos los ángeles y les dirán: No teman por lo que les espera ahora, ni se aflijan por quienes dejan atrás, pues cuidaremos de ellos, y reciban la buena noticia del paraíso que les había prometido. نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهون انفوسكم ولكم فيها ما تدعون nosotros hemos sido sus protectores y compañeros por orden de Allah en esta vida y los cerremos en la otra hasta que entren al paraíso y allí obtendrán todo lo que deseen y soliciten. Nuzulam min gafurir rahim. Esa será una concesión del indulgente, el misericordioso. Waman ahsanu qawlan min Man da'a ila Allahi wa amila salihan wa qaala innani min al muslimin. Y quien hace mejor uso de la palabra que quien invita al camino de su señor. Obra rectamente y dice, yo soy de quienes se someten a Allah. Wa la tastawi al-hasanatu wa al-sayyi'ah Idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu 'adawatu ka annahu waliyyun hamin In no pueden compararse las buenas acciones con las malas Responde al mal con el bien Así, aquel con que mantengas una enemistad, será a partir de entonces como un amigo íntimo. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Mas esa cualidad de responder al mal con el bien Solo lo alcanzan quienes son pacientes y quienes obtendrán una gran felicidad o recompensa en esta vida y en la otra. Y si no te <tose> da la gracia de la Satanía, no te da la gracia de Dios, porque Él es el Señor. Y si el demonio te susurra cualquier mala acción, busca refugio en Allah. Realmente, Él es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. Y desde <tose> el día de la mañana y el día de la noche y el luz y la luz La tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun Yantri las pruebas de su poder tienen la noche y el dia el sol y la luna no se postren ante el sol y la luna sino postrénse ante Allah su creador si realmente lo adoran solo a él fa inistakbaru fal ladina inda rabbika yusabbihuna lailawannahaari wa hum la yasamun y si se llenan de soberbia y se niegan a adorarlo Que sepan que, quienes están con su Señor, los ángeles, lo glorifican día y noche sin cansarse nunca. Y de los ayados, que el mundo se deshidrató, y si nos deshidrató, el agua se deshidrató y se deshidrató, Inna <Risa> allazi ahiyaha lamuhiyil mautaa Inna hu ala kulli shay'in qadir Y entre las pruebas de su poder Esta que pueden ver la tierra árida Mas cuando hacemos descender la lluvia sobre ella se estremece y se llena de vida ciertamente quien le devuelve la vida resucitará a los muertos él es todopoderoso innal ladhin yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina Afamanyulqafinnari khayrun amman ya'ti amina yawmal qiyamah i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir in verdad quienes niegan nuestras alellas y las tergiversan No pueden esconderse de nosotros. Es mejor ser arrojado al fuego o comparecer ante Alá sin nada que temer el día de la resurrección. Actúen como quieran. Ciertamente él ve todo lo que hacen. En alladhina katharu bil dhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitab 'aziz en verdad quienes no creen en la exhortación el corán tras haber llegado a ellos serán castigados y el corán es un libro poderoso honorable y fuertemente preservado que no puede ser corrompido la ya tihi al baatil min bayni yadihi wa la min khalfihi tanzilun min hakiimin hamiid todo en el es verdad y la falsedad no puede acercársele por ninguna dirección pues es una revelación del sabio y digno de toda alabanza. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Inna rabbaka ladhu mugfiratin wa dhu 'iqabin alim. Los idólatras no te dicen nada pretendiendo ofenderte. Oh Muhammad, que no les hubiera sido dicho ya a los mensajeros que te precedieron. Ciertamente, tu señor es dueño del perdón y de un castigo doloroso. Y si nos hicimos un Corán de la Biblia, que nos dijo que no se le dieron el texto de la Biblia, que no se le dieron el texto de la Biblia y el árabe. Qul huwa lillazina amanu hudan wa shifaa walazina la yu'minuna fi adhanihim wa qurun wa huwa 'alayhim 'ama Ula'ika yunaadawna min mekanin ba'id. Y si hubiéramos hecho que este Corán fuera en lengua extranjera, los idólatras de entre los árabes habrían dicho, ¿por qué sus aleyas no han sido explicadas en lengua árabe para que lo podamos entender bien? Un libro en lengua extranjera es un libro de la traducción cuando el profeta es árabe diles oh muhammad para los creyentes este corán es una guía y una cura y quienes no creen en él tienen taponados los oídos y no pueden ni escucharlo ni comprenderlo están ciegos con respecto a él y no pueden seguirlo se asemejan a quienes son llamados de un lugar lejano, y no pueden oír la llamada ni responder a ella. Y si nos ha pedido Musa el kitab, y nos ha pedido en él, y si no hay palabra que se ha pedido de Dios, y si nos ha pedido entre ellos, y si no hay problema, quim منه مرب إ y ciertamente concedimos las escrituras a Moisés y discreparon sobre ellas y de no haber sido por lo que Jehová decretó con anterioridad que no rendirían cuentas hasta el día de la resurrección ya habrían sido juzgados y castigados y realmente quienes rechazan la verdad de tu pueblo oh Muhammad tienen serias dudas sobre el Corán al igual que hiciera el pueblo de Moisés con sus escrituras Man 'amila <risa> salihan falin nafsihi wa man asa'a fa 'alayha wama rabbuka bidhallamil lil 'abid quien obre rectamente lo hará en su propio beneficio y quien obre mal lo hará en su contra y tu señor oh Muhammad no es injusto con sus siervos ilayhi yurad ilmus saah وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ Wa yawma yunadīhim ayna shurakā'ī qālū āthannā kamā minnā min shahīd Solo él conoce cuándo tendrá lugar la hora final Ningún fruto sale de su envoltura ni ninguna hembra Concibe ni da a luz si no es con su consentimiento Y el día de la resurrección preguntará a los idólatras ¿Dónde están los ídolos que adoraban y equiparaban conmigo? Y estos le dirán Te anunciamos que ninguno de nosotros atestigua hoy que existen Wa dhalla 'anhum ma kanu yad'un min qabl wa dhannu ma lahum min mahif. Y los ídolos que invocaban con anterioridad los abandonarán. Y los idólatras sabrán que no tendrán escapatoria alguna. La yas'amu al-insanu min du'a al-khayri wa in massahu ash-sharra faya'us qanut. El hombre no se cansa de pedir las cosas buenas de esta vida. Mas si lo alcanza una desgracia, se desespera por completo.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 Falanunabbi anna alladhina kafaru bima amilu wala nudiqanahum min azabin ghalidh. Y si le enviamos nuestra misericordia, después de haber sufrido la adversidad, dice, Esto lo he conseguido por mérito propio, y no creo que la hora tenga lugar. Y si le enviamos nuestra misericordia, y si de verdad regresara a mi señor se me concedería lo mejor de todo el paraíso y realmente informaremos a quienes rechazaban la verdad sobre lo que hicieron y los haremos sufrir un severo castigo Wa idha an'amna ala al insani a'raza wa na'a bi janibihi wa idha massahu sharru fadudu a'in aridh. Y cuando agraciamos al hombre con algún favor, se aleja ingrato y se aparta con arrogancia de la verdad. Y cuando agraciamos al hombre con algún favor, pero si le sucede una desgracia no dejas de suplicarnos ayuda ul araiitum in kana min indillahi thumma kafartum bihi man adalla mimman huwa fi shiqaq ba'id diyatu pueblo oh muhammad Díganme, si realmente el Corán proviniera de Allah y ustedes no creyeran en él, ¿quién estaría más extraviado que aquel que se opone a la verdad y está muy lejos de ella? ¿Quién estaría más extraviado que aquel que se opone a la verdad y está muy lejos de ella? Awalam yakfi rabbuka annahu ala kulli shay'in shahid Le mostraremos las pruebas de nuestro poder y grandeza en los confines del cielo y de la tierra. Y en ellos mismos hasta que se les manifieste que el Corán es la verdad. ¿Acaso no les basta que tu Señor sea testigo de todas las cosas? y que atestigüe que su mensajero dice la verdad Alā innahum fī miryati milliqā'i rabbihim Alā innahu bikulli shay'in muḥīṭ. Realmente Los incrédulos dudan acerca del encuentro con su Señor; mas su conocimiento y su poder abarcan todas las cosas.